Mira,、eh, en, en esa escuela, desde que yo estoy,、eh, se hicieron todos los años, por ejemplo, los baños, ¿sí? uh -huh. que son compartidos entre la escuela primaria y la escuela SB que funciona ahí.、Uh -huh. eh, se hacen todos los años, desde el principio del año, bueno,、eh, por el uso, por el buen uso y por, y por el mal uso, se vienen rompiendo. Después,、eh, con, con fondos destinados por el ejecutivo este, local, se hicieron dos, dos salones, como para que pueda funcionar. La escuela primaria y la escuela secundaria h s t a la vez. Y después hay un convenio con este Bocra que no se cumplió, que era entre Bocra y la, y la DPI, como para acondicionar los patios y hacer baños nuevos. Como, ese, como los plazos、eh, no fueron cumplidos por este Bocra,、eh, hemos tomado otra vez nosotros la, la obra y más o menos en unos 45 días van, van a estar esos baños hechos y se van a acondicionar los dos patios. Son baños totalmente nuevos. Los otros quedarían. Para la, creo que era para, era para la SB y los medios nuevos para la escuela primaria o al, o al, al revés porque eso es un, un, un, acuerdo hecho entre las escuelas y las inspectoras. Nosotros hay más que, este, apoyarnos, viste. Nosotros,、Bien. o sea, ellos, ellos hacen un acta de uso de edificios compartidos y nosotros apoyamos.